Bueno, pues yo quería comentar un poquillo el sufrimiento de estos días en comunicación que ha sido un verdadero infierno el estar cinco días sin saber en qué día estábamos, sin saber en qué hora, cuántas veces podríamos estar interrogados, durante cuántas horas cada interrogación, os han hecho métodos como... Eh, ponernos la bolsa en la cabeza hasta que nos llegamos sin oxígeno eh, tener que hacer ejercicios forzosos hasta que no podíamos más y quedarnos al suelo de, de, de la fuerza que de, de, de, de, de, de teníamos eh, nos han dicho, por ejemplo, que mi hermana la iban a incomunicar durante 5 días y que le van a realizar espejaciones pues, y demás que eh, mi madre estaba mal del corazón y que en el momento de, de entrar a mi casa que le había dado un shock y estaba en el hospital, un poquillo serían esas las primeras que recuerdo de muchísimas más que me han realizado durante estos cinco días y que ya preguntan si tanto nos llaman violentos y tanto les llaman terroristas, qué crees que creen que son ellos, que creen que son las fuerzas de escuridad del estado.